Hola, buen día, mi nombre es Brenda Yudy Campillo Hernández y les quiero compartir una de mis reflexiones favoritas. Imagina que estás frente a una gran escalera, está junto a ti esa persona que es importante para ti, amigo, novio, esposo, etcétera Y están fuertemente tomados de la mano. Mientras está en el mismo nivel todo está perfecto, es disfrutable, pero de pronto tú subes un escalón. Pero esa persona no, esa persona prefiere mantenerse en el nivel inicial, no hay problema, es fácil aún, así estar tomados de las manos. Pero tú subes un escalón más y esa persona se niega a hacerlo, ya las manos han empezado a estirarse y ya no es tan cómodo como al principio. Subes un escalón más y ya el tirón es fuerte, ya no es disfrutable y empiezas a sentir que te frena en tu avance, pero tú quieres que esa persona suba contigo para no perderla. Desafortunadamente para esa persona no ha llegado el momento de subir de nivel, así que se mantiene en su posición inicial, subes un escalón más y ya ahí sí es muy difícil mantenerte unido, te duele y mucho, luchas entre tu deseo de que esa persona suba, de no perderla, pero tú ya no puedes ni quieres bajar de nivel, en un nuevo movimiento hacia arriba viene lo inevitable y se sueltan de las manos. Puedes quedarte ahí y llorar y patalear tratando de convencerle de que te siga, que te acompañe. Puedes incluso ir contra todo tu ser y tú mismo bajar de nivel con tal de no perderle. Pero después de esa ruptura en el lazo ya nada es igual. Así que por más doloroso y difícil que sea, entiendes que no puedes hacer nada más que seguir avanzando y esperar que algún día vuelvan a estar al mismo nivel. Eso pasa cuando inicias tu camino de crecimiento interior. En ese proceso, en ese avance, pierdes muchas cosas. Pareja, amigos, trabajos, pertenencias, todo lo que ya no coincide con quien te estás convirtiendo, ni puede estar en el nivel en el que tú estás subiendo. Puedes pelearte con la vida entera, pero el proceso así es, el crecimiento personal es eso, personal, individual, no en grupo. Puede ser que después de un tiempo esa persona decide emprender su propio camino y te alcance o sube incluso mucho más que tú, pero es importante que estés consciente de que no se puede forzar nada en esta vida. Puedes quedarte solo un tiempo, y duele, claro que duele, y mucho, pero luego vas avanzando, te vas a encontrar en esos niveles con personas mucho más afines a ti, personas que gracias a su propio proceso están en el mismo nivel que tú, y que tú sigues avanzando, ellos también. En esos niveles de avance ya no hay dolor, ni apego, ni sufrimiento, hay amor, comprensión, respeto absoluto. Así que así es nuestra vida amigos, una infinita escalera donde estarás con las personas que estén en el mismo nivel que tú y si alguien cambia la estructura se acomoda, de hecho cada personalidad ocupa un distinto nivel que los demás, así cada partecita de la vida formará la verdad absoluta, de hecho ya es así, así que seré egoísta poner al mismo nivel a la eternidad. Espero que les haya gustado mi reflexión, gracias.